Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El gobernador electo Sergio Silioto presentó su gabinete. No hay mujeres al frente de ningún ministerio. Es un retroceso que, independientemente de que sea justo o no, cargará sobre los principales colaboradores del gobernador, El mote de gabinete Machirulo. Todos son procesos. Y si vos analizás aquí, hay, eh, lo vas a ver también en el gabinete, hay muchas mujeres trabajando y muchas que han, asen, están ascendiendo de lugares. Han crecido, han empezado directoras, en su secretaria y hoy están a cargo de carteras importantes. Que son procesos. Esto no es de un día a otro. Eh, Liliana teroblero lo ha dicho. Son procesos. Por supuesto que estamos este, planteando de que, como te lo dije hoy, privilegiamos capacidad. De trabajo, idoneidad y, y trayectoria. En ese combo, digamos, también es cierto que, digamos, este, eh, en ese sentido no vamos a, a dejar de trabajar este, con las mujeres porque lo hemos hecho siempre permanentemente. Pero claramente, yo ves, primero, no, no, a ver, ni me he puesto a sacar la cuenta, digamos, si hay más o menos mujeres que en el gabinete actual. Pero sí que se han jerarquizado muchas mujeres porque han demostrado capacidad de trabajo. Son procesos, muchachos, ustedes lo saben bien. Nuestro cronista de exteriores dialogó con el nuevo ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez. El funcionario adelantó que su objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los pampeanos. Aseguró que para lograrlo es fundamental que haya trabajo. A ver, yo creo que las consecuencias del gobierno de Mauricio Macri van a perdurar mucho más en el tiempo de lo social lo que creo que el primer y segundo año de gestión seguramente vamos a estar todavía este, conteniendo las secuelas de esta crisis social, donde en realidad resurgieron y se profundizaron todos los índices negativos de la situación de las personas, los índices de pobreza, los índices de indigencia. Lo cual va a llevar un tiempo largo volver a recuperar la, la situación social? También habló con Antonio Curciarello, quien estará al frente del Ministerio de Telecomunicaciones y se refirió a la concentración de los grandes medios dominantes. El estado de La Pampa tiene la fibra óptica eh, que, la, que la, de, digamos, la administra y la explota agua del Colorado. Eh, a través de esa fibra, que es una de las más importantes que hay a, a, a nivel estatal de las provincias, la tenemos nosotros, llegamos a un montón de localidades, somos proveedores o es proveedores de un montón de cooperativas y gracias a ellos el mercado también está de alguna manera con otra competencia y la idea es este, de algún modo que eso este, continúe y se profundice. Horacio Di Napoli será el nuevo ministro de Seguridad. Aseguró un diálogo con nuestro cronista de exteriores que atenderá los reclamos de los organismos de derechos humanos para elaborar la nueva ley orgánica para la policía. Sí, sí, con la policía vamos a tener éxitis permanente la, la, la, la comunicación. Son, nosotros no nos vamos a meter en lo, que, en lo que operativamente respecta, porque los que conocen de eso es la policía, pero sí la parte política de eso y cómo llevar adelante algo, seguramente lo vamos a conversar en reunión de gabinete de la cual va a formar parte Ayala. Sé que, bueno, organismos de derechos humanos hicieron un reclamo por no haber sido escuchados. Si fue así, bueno, ahora sé que se los va a escuchar. No creo que se haga tiempo... Estoy hablando desde lo personal, no, no, no creo que se haga tiempo votar esa ley, pero bueno, pasará marzo y comenzaremos a trabajar como, como corresponde, con la policía y nosotros, por supuesto, de seguridad y con el gobernador. Néstor Lastiri será el nuevo secretario de Recursos Hídricos y reivindicó la lucha por el río Atuel. No espero nada de Mendoza, porque Mendoza este, ya sabemos que históricamente tiene una posición que está dada por su, todo su cuerpo social y productivo este, en, eh, en ese criterio de que el agua es solo de ellos y que es para la producción. Este, pero con la nueva mirada de toda la normativa ambiental, no solo en la Argentina, sino en el mundo, pero este, de que el agua es un bien común, es un bien público, es un bien en el que todos este, tienen derecho a su uso, Y en este momento lo que estamos esperando es que la Corte ponga un número y que, y que acordemos un número que quiere decir que nosotros, este, la Pampa pidió 4,5 metros cúbicos y, me, y Mendoza ofreció 1,2. No, no llega ni al garrobo del águila. Golpe de Estado en Bolivia. Darío Giavedoni, profesor y licenciado en periodismo, compartió una columna sobre el derrocamiento de Evo Morales, la responsabilidad de Estados Unidos y la OEA, el racismo y la religión. No podemos dejar de decir que esto es un golpe de Estado, con todas las letras, orquestado y planificado por el gobierno de los Estados Unidos, por el imperialismo yanqui, sus socios eh, locales, bolivianos y continentales, eh, que han recibido mucho, mucho, mucho dinero de las agencias estatales, de la CIA, de los USAID, de las agencias de estudio, de inteligencia, que han sido becados. Y a partir de ahí tenemos que hacer un análisis de, bueno, eh, ¿Cómo juegan los demás sectores sociales? Uh -huh. Y teniendo en cuenta eso, como el, como el enemigo principal, tenemos que ver, bueno, eh, cuáles fueron los errores que se pudo haber cometido, o cuáles fueron los sectores sociales que han traicionado el proceso de, de, del MAS y de Evo Morales, como, por ejemplo, bueno, la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana es justamente una central de trabajadores que eh, se benefició muchísimo con las políticas de Evo Morales y del MAS, Porque los trabajadores en general y las trabajadoras se beneficiaron. Sin embargo, fue una de las primeras en pedir la renuncia, la, la COP. Magali Gijena compartió la columna del ATTP con toda la propuesta teatral para el fin de semana, con ofertas para todas las edades y todos los públicos. Viernes eh, 15 de noviembre, o sea. Hoy, uh -huh. <ríe> a las 19 horas, va a estar Lupe y los guardianes. El espectáculo es de la Chifloneta Títeres y bueno, es un espectáculo para toda la familia. Eh, mañana sábado 16 de noviembre, a las 20 horas, tenemos el espectáculo Fusión, que es del grupo circómicos, que son artistas locales que hacen arte circense o circoteatro. Y bueno, ellos eh, lo hacen a través de Caramba y Trapito, que son los personajes de esta función. Se juntan los personajes por amor al circo y generan esta obra que es una fusión habilidades circenses. Sí. El domingo eh, hay una nueva función. En este caso sí es un Es, una, es un espectáculo que viene de afuera, está protagonizado por Keco Barrios y que significa artista nómade antimonogámico. Y en ese espectáculo eh, va a mostrar anécdotas de viajes y danzas de diversos estilos y de todos los estereotipos del amor y el sexo en el proceso de deconstrucción.